.org.ar Estamos llegando las mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo aquí en Jujuy. Una mañana bastante, bastante fría. La verdad que estamos congelados aquí en... ¿Está nevando, decía recién Javi, en Tilcara? Eh, sí, Javi decía que estaba nevando en Tilcara y yo creía que ibas a decir una mañana bastante agitada. La verdad que es una mañana bastante agitada, sí. Este, bueno, aquí estamos con Vicky, con Seba y yo David para arrancar el enredando También está Panchito, el mono y Javi en la producción Y el mono ahí en Facebook, el Sony también Y ser este no lo vamos a poder tener ya al compañero Cere eh, Que formaba parte de la conducción de este programa Porque este, está estudiando, dice que está estudiando no sé. Porque está estudiando, así es Y porque nosotros necesitamos este, que el compañero nos done eh, una cantidad X de su ingreso Así es, porque vos sabés que vamos a seguir hablándonos, enredando sobre eh, la vuelta del viaje, del encuentro de la RNMA Hoy tenemos otros capítulos también, ¿no? El Chivo Gait, sí Así es, este, le contamos a todos los compañeros, bueno, que como contamos la semana pasada, los Kumpa volviendo al encuentro Tuvieron un accidente, pudimos saldar la deuda ya Pudimos hablar de deuda a costa de generar nuevas deudas así es. con absolutamente todo. La deuda ya. sigue vigente. Así es como, es algo de nunca salir, ¿no? Porque sacás de un lado para poner en otro y la deuda... Como en la historia del FMI, ¿no? Así que ya estamos haciendo fondos para mal. el encuentro de la RNBA del año que viene, ¿no? ¿Así es? Exactamente. <risa> Esperamos que sea más cerca. Así que, bueno, también invitamos a la gente que nos vamos a escuchar porque vamos a estar haciendo baile, vamos a estar vendiendo empanadas para poder recuperar... Y devolver la plata que se gastó para, para el viaje. Che, eh, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer con nosotros a través de la página de la RNMA. www.rnma.org.ar O si no, también nos busca a través del FEIT, eh, Red Nacional de Medios Alternativos. Y también puede seguir, contactarse con nosotros. Así que están todos invitados a participar y a sumarse a la página de la RNMA. ¿Les parece que vamos arrancando ya con las primeras noticias? como estamos? El productor no lo veo y no me pidió salud, es medio raro que Javi no venga y me haga mímicas de que quiera un saludo. Está muy serio el productor. Está che. muy serio, che. ¿será que se le cayó algún contacto? Puede ser, puede Estás ser. Estás tratando de establecer contacto con Soraya eh, Guitart, guitar. que... Bueno, en estos días se va a conocer la sentencia de la posible extradición de Facundo Jones Walla a Chile. Eh, recordemos que Facundo está detenido, es uno de los presos políticos eh, de este año con, con mayor difusión o con mayor eh, persecución, ¿verdad? Entonces eh, hubo distintas manifestaciones en el que se pegaron carteles pidiendo la libertad de, de Facundo y Soraya es una de las que estuvo detenida por esta manifestación. Bueno, hay otras eh, situaciones también que suceden en, en Neuquén eh, con una fuerte represión y una fuerte persecución por la figura de, de Facundo Jones Walla. Así es, un estado totalmente represivo porque recordemos que quienes eh, eh, quienes están en el poder, quienes están en, en, eh, han sido electos para cargos, para cargos públicos, lo que hacen es ni siquiera pegar carteles, pintan paredes donde sea para las elecciones con una connivencia total de la policía, o sea lo que demuestra eh, la arbitrariedad que existe al momento de, eh, de decidir si se aplica o no el, este famoso código de contravenciones pero además en este código de contravenciones no implica la judicialización porque es una contravención, no es una... Eh, eh, no es un delito, no es un crimen, es una contravención que sin embargo en este caso llegó al punto tal de eh, eh, al intento de judicializarla verdaderamente algo que muestra la intencionalidad política, la arbitrariedad que se esconde detrás de esto y también los intereses en el mismo en la misma nota comentaban, comentaban compañeros de la RNMA que incluso el gobierno nacional estaba tratando de asignarle a Facu a, a Facundo Bala una este eh, eh, un, una tipología de un delito federal, cosa de tenerlo bajo bajo su égida, ¿no? Trataba de, de imputarlo como como asociación ilícita y a partir de ahí pasarlo de la provis, de la, de la justicia provincial a la federal, lo cual supone todo toda una acción y toda una intencionalidad política que hay detrás de esto no así es la verdad que es sorprendente de esto que voy decirs me parece interesante porque eh, cuando se tienen vienen las épocas de campaña obés afiche pegatina carteles por todo lado y sin embargo no hay ningún preso digamos y ahora justamente a las comunidades digamos que están luchando este por sus derechos han recuperados territorios también que habían, sí, estaban a, no, a cargo de, habían apropiado de una empresa, ¿cómo se llama la empresa? este Bueno, no me voy a acordar el nombre, pero digo, este y sin embargo hay una impunidad este frente a eso, y bueno, ¿no? a los que luchan siempre son perseguidos. Pero bueno, estamos ahora en contacto con Soraya, Soraya, ¿nos estás escuchando? Por la comunicación eh, al, al contrario gracias gracias a vos por poder establecer la comunicación eh, soraya nos podrías comentar cómo se dio este eh, este hecho represivo eh, bueno nosotros estamos trabajando aquí en, en esquel es aquí en la provincia de chubut eh, porque el miércoles se hace el juicio para, nosotros decimos por la nueva tradición de nuestro lonco facundo Johnonesual Y bueno una de las actividades que, que teníamos que hacer que entre tantas ¿no? porque también proponemos una campe un día anterior con la presencia de muchísimas comunidades mapuche de la zona y bueno una de las de las del trabajo que teníamos para hacer era pegar afiches en la ciudad para invitar a la gente a que venga a la campe va a ser una campe con un festival artístico y, y bueno eh, lo que sucedió fue que mientras pegábamos los afiches Eh, por la noche que eh, Salimos por la noche Por una cuestión de que fue el rato que nos quedó libre No por, por querer hablar de clandestinos eh, Y bueno, en un momento apareció la policía A decirnos que no podíamos hacer pintadas Y, y que nosotros le, le planteamos que no era ninguna pintada Que estábamos pegando afiches En donde se está invitando a la audiencia En donde se está invitando a la camp Al festival artístico pidiendo por la libertad de nuestro lonco Facundo John Huala. y bueno, ahí apareció otro móvil policial a pedirnos que nos identifiquemos, y si no nos identificábamos, eh, nos iban a llevar de moradas, éramos cuatro mujeres, y la verdad es que la última vez que se llevaron detenidos a los huenthus, a los hombres de, de la comunidad, el 27 de mayo, uno de ellos, aún siendo menor, eh, fue abusado. Entonces nosotras decíamos cuatro mujeres solas sin poder avisarle a nadie irnos demoradas a la comisaría Realmente no teníamos ninguna garantía de que no fueran vulnerados nuestros derechos Entonces les pedimos que, que no, que no nos, no nos íbamos a ir con ellos le pedimos que íbamos eh, a llamar a nuestra gente, a nuestros abogados Que hasta que eso no suceda no nos íbamos a ir a ningún lado Y cada vez empezaron a llegar más móviles Empezó a llegar también nuestra gente Eh... ...quisieron forcejear con nosotras... ...para meternos de prepo al móvil... ...a lo que todos los lamían... ...los huentros y las homo... ...las mujeres que las lamían... ...que estaban acompañando... Eh, nos, ...nos defienden, nos contienen... ...nos abrazamos entre todos... ...para que no nos muevan... Eh, ...sacaban fotos del de vehículo... ...nosotros filmamos todo... ...todo esto que yo les estoy contando... ...fue fue filmado... ...lo tenemos tomado en imágenes... Eh, ...cada vez iban llegando más policías... Y bueno, y en un momento se puso muy tensa la situación, empezó un forcejeo muy violento, no nos podían llevar a todas porque estábamos las cuatro abrazadas y rodeadas de nuestra de nuestros lamien, de nuestros hermanos, de la LOF, y bueno, en un momento me agarran a mí, empezaron a tironear de mí, de mi sac, me rompieron la manga, me, me tironeaban de un lado los, los lamien de la comunidad y del otro lado me tironeaba la policía, y así fue unos... ...seis metros, más o menos siete metros... ...desde donde estábamos, hasta el auto policial... Eh, ...a la rastra... ...hasta que me subieron al móvil... Eh, ...y bueno, y después de eso... Se, ...se subieron todos a los móviles policiales... ...y se fueron, porque en un principio era... ...que se querían llevar a las cuatro... ...pero una vez que me subieron a mí al móvil... Eh, ...listo, era como que se habían logrado un cometido... Y, ...y cuando entré a la comisaría... Eh, ...lo que plantearon es que no era una demora por una contravención, sino que era detención por resistencia al arresto y por daño a, al personal policial. Y yo la verdad es que no tuve ninguna posibilidad de golpear ni de maltratar a nadie, porque lo único que pensaba era en defenderme y en cuidarnos entre las lamias. Y bueno, claramente también nos damos cuenta que esto a lo que apunta es a, al contenido que que, que, que tenía el texto, que tenían los afiches, porque lo que les planteábamos era que hay afiches políticos todavía pegados por toda la ciudad, hay afiches yeah. de propaganda de todo tipo, pero nadie ha ido preso o demorado siquiera por pegar eh, un, un afiche en, en, algún, en alguna pared del, del pueblo, incluso ni siquiera es que los pegamos en, en, en edificios públicos o en monumentos, eran puros postes de luz... Eh, o sea, lugares totalmente públicos Que no afectan a nadie Pero bueno, también está un, Demostrando una clara persecución Que hay aquí en, en la zona Que hay aquí en Esquel Con respecto a, a, a la love resistencia a Kusamen A la lucha que se lleva adelante Pero principalmente también a, a esta situación de que tenemos A nuestro lonco preso Que es una autoridad espiritual También es una autoridad política eh, Y que bueno, se viene un, un juicio de extradición en el que nosotros estamos pidiendo que no se lo extradite porque es por, un, por una situación de defender el territorio también allí en, en Gulumapu, en Chile, y por una situación que, que nunca sucedió y que las personas que incluso bien estaban con él eh, acusadas ya quedaron todas eh, libres y sin culpa de, un, nada, de ningún cargo de nada porque, porque no, no se pudo demostrar absolutamente nada de lo que haya podido suceder en, en aquella causa en Chile. Entonces, bueno, eh, estamos eh, tratando de, de seguir visibilizando y por eso les agradecemos a ustedes la comunicación. Eh, les también, para, para terminar, esta esta situación que pasó en la comisaría, entró un Wendtru, un, un Lamien, un hombre, un, un hermano Mapuche a preguntar cómo estaba yo, que es el día pasado, y lo agarraron también de los brazos y lo metieron directamente a... Al calabozo él sí pasó 80 calabozos yo pasé una noche toda la noche sentada en una silla eh, custodiada por dos mujeres policías que, que encima me pedían disculpas porque eran que, que también pasa eso no como que muchos hermanos mapuche aquí en la zona no encontrar otra fuente de laburo otra fuente de trabajo no. eh, se terminan haciendo policías pero no por una cuestión de carrera de sentimiento sino por una necesidad económica de hecho, ellas me contaban, estas estas mujeres policías que también son mapuche, que desde que nuestro Lamien Lonco está detenido, eh, se ha doblado la policía en Estel, y que ellas tienen expresas órdenes, ellos todo la fuerza policial, tienen expresas órdenes de detener a la gente de Guala, como dicen ellos, eh, si estamos en algún tipo de manifestación, sea la que sea, sea marcha, sea pegatina, sea un trabón en una plaza, una reunión en una plaza... Y bueno fue interesante igual también escuchar eh, mientras yo estaba detenida escuchar este esta situación que están viviendo en, en, en la policía las la gente másuche tal punto que también ayer nos enteramos que está viniendo gente eh, de, de otros lugares policías de otros lugares de la provincia porque ellos se niegan a hacer parte de, de bueno de, de, claro, de, de, custodia de la custodia para claro. Claro, ellos no quieren accionar Cosa que nos pareció interesante también que se genere esta situación no Nosotros como pueblo lo que entendemos es que cuando nuestros ancestros nos reclaman A nuestros ancestros no les importa si sos policía, si sos evangélico, católico, ateo eh, si, tu, si tu espíritu es mapuche Y hay un momento de despertar como el que nos está pasando, como el que estamos viviendo Algo eh, interno pasa, algo interno se mueve y eso también se está notando, se está notando en la ciudad, se está notando en la provincia, y bueno, es, es muy interesante de todos modos, a pesar de que no fue para nada agradable vivir esa situación, eh, no deja de ser interesante todo lo que está pasando y todo lo que se está movilizando, ¿no? a nivel sociedad y también a nivel, hacia el interno de cada, de cada hermano mapuche, de cada hermana mapuche que vive en la ciudad, que vive en el campo, de que es un tiempo en que hay que empezar a... A honrar a nuestros ancestros nuestros juyen como le llamamos nosotros en mapú y, y hacernos cargo de, de nuestro ser no hacernos cargo de quienes somos así que bueno eh, en eso estamos les agradezco enormemente la comunicación les quiero contar que, que bueno el lacampe el eh, con festival artístico va a ser mañana a partir de las 2 de la tarde frente a la u 14 frente al penal en donde está detenido nuestro lonco y el juicio de extraismo va a ser eh, el miércoles a las 10 de la mañana. Van a haber muchos medios que lo van a estar transmitiendo por si ustedes quieren llegar a hacer algún enlace para, para poder también saber cómo, cómo va la, la situación. Uh -huh. eh, y bueno, eh, vamos ahí, estamos todos también muy expectantes. Sabemos que nuestro lonco, por su pliu, por su espíritu de lonco, no puede estar detenido, eso lo debilita, como a cualquier autoridad mapuche, como a cualquier persona en todo caso, pero pero acá estamos hablando también de una fuerza que él lleva adentro, que no la lleva cualquiera en nuestro pueblo, y a eso nos preocupa muchísimo, nos preocupa su estado de salud. Entonces, también por eso es que estamos pidiendo, reclamando que se lo libere, porque esto es una cuestión política, él no es ningún delincuente, Fue detenido exclusivamente por por eh, acompañar en la recuperación de territorio no de solamente de la los resistencia quemen es un lamiel muy joven pero que desde los 11 años anda entre comunidades habla nuestro idioma se, eh, ha comprometido realmente desde un lugar de, de mucho respeto y, y de, de, de, realmente de mucho compromiso el andar por comunidades el acompañar por eh, recuperaciones de territorio, así que eh, la verdad es que que estamos muy preocupados por su situación, estamos muy preocupados por su salud y porque así como nos necesita nosotros, nosotros también lo necesitamos y también es algo intrínseco que también va unido junto con las fuerzas de la tierra, así como ustedes saludan a la Pachamama y necesitan ese vínculo eh, por momentos muy estrecho con la tierra, de agradecimiento, de saludo, de conexión, Para nosotros también es fundamental y eso tiene que ver con nuestras ceremonias y nuestras ceremonias las dirige un lonco aquí en Argentina, aquí en Puelmapu y eso se nos está complicando desde que él está detenido porque es como, como un elemento que falta y, y un, el elemento más necesario. Así que bueno, estamos pasando por esta situación y... Eh, que bueno, que, que también le estamos haciendo frente porque evidentemente los tiempos que se están presentando es que a todos los, los seres originarios de de todo, la, de todo lo que hoy es Argentina ¿no? no solamente para el pueblo mapuche yo sé que Jujuy, antiguo, eh, preexistente, o sea antes de que Jujuy sea Jujuy convivían una gran cantidad de pueblos originarios y que todavía se siguen encontrando, se siguen reuniendo y siguen hablando de las necesidades que tienen como pueblo más allá de de, de de lo que por ahí el Estado argentino eh, apoye o no apoye. Hay cuestiones que son eh, intrínsecamente, o sea, son cuestiones que sí o sí van al adentro del pueblo y que son necesidades que el pueblo también se las tiene que generar o que se las tiene que, que de algún modo eh, a, adaptarse a lo que está faltando y hacerse consciente de que hay cosas que que solo el pueblo originario se las puede dar, ¿no?, porque sabe cómo conectarse con la tierra y cómo cómo seguir agradeciendo, porque sabemos que si eso no sucede, perdemos fuerza. Así es. Soraya, disculpa que te, que te sí, interrumpa. Sí, sí, por favor. Eh, Victoria, te saluda, buenos días. Eh, buenos días, relac... Mari, Mari En relación a esto que vos decías eh, de resistencia de este tiempo que, que Facundo estuvo es que está detenido, ¿cómo ha sido eh, esta persecución también, ¿no?, hacia ustedes, a hacia la comunidad porque sabemos que hay una situación de fuerte represión justo con lo que pasó en estos días eh, de estas detenciones por los carteles pero también han eh, desde que está detenido hubo bastante movilización y manifestación en cuanto a la, la liberación de Facundo Huala, ¿cómo han sido estos meses de resistencia? Han sido difíciles, el 27 de mayo se lo llevaron detenido, el 9 de junio entró una gran cantidad de policía infantería donde tiraron más más de 250 balas, algunas de plomo, otras de goma, y podemos contar porque quedaron los casquillos. Mm -hmm. ¿Qué está pasando la policía, la gendarmería? Eh, pasando por por el campo por donde está sentada la Los, la comunidad eh Continuamente aquí en Esquel, que es donde suceden las audiencias, los juicios y tal, eh, nos, nos persigue la policía. Nosotros al día siguiente de esta situación tuvimos una, una mesa de diálogo en donde nos sentamos a charlar con, con diferentes referentes de, del gobierno de Chubut eh, por el tema de la trochita, el tren que, sí. que pasa justo por adentro de la loft. Nos sentamos a charlar con el referente de Corfo, que es quien entiende en este tema de, de, del, del tren pero que además es, Corfo es un ente del Estado Provincial de Chubut y con diferentes veedores, como derechos humanos, como fiscales, eh, pueblos originarios de nación, pueblos originarios de provincia, intendente de Esquel, y en donde esa noche yo participé, o sea, ese día yo participé de la mesa de diálogo, pero venía de, sin dormir porque había estado detenida en la comisaría entonces lo que decíamos es y encima esa mesa de diálogo va, sucedió adentro del penal entonces lo que planteábamos es siempre estamos en desigualdad de condiciones siempre nosotros tenemos que estar en situación de encierro para hablar con la gente blanca con el gobierno bajo los parámetros los modos que imponen ellos y, y si bien eh esperaban que, que bueno que nosotros ten, tuviéramos una actitud sumisa o de, de espera ver qué era lo que ellos tenían para decir pudieron darse cuenta de que nosotros tenemos realmente un, un, un nivel político un, un diálogo un modo de, de que sabemos muy bien lo dejamos qué es lo que tenemos para decir y que pueda se puede empezar a asumir que esto es una persecución política porque de ese modo se puede dejar de criminalizar y de judicializar Y, y que justamente explicábamos eso, ¿no? Nosotros nos prosigue la policía en Esquel nos persigue la policía en Bolsón, que es parte de la Comarca también del Paralelo 42, pero ya es la provincia de Río Negro, constantemente está pasando la camioneta de la policía y de la gendarmería por Aloff que no es que van hacia el pueblo de Meitén y vuelven, sino que llegan hasta Aloff pegan la vuelta y vuelven y están constantemente es de algún modo Eh, una situación que, de, de militarización, ¿no?, y de hostigamiento. Entonces... Eh, Soraya, eh, sí, di, disculpa, eh, justamente respecto a esto que venías comentando, nos comentabas del recital, ¿no?, del festival que tienen preparado, eh, ¿tienen pensada eh, alguna medida de seguridad eh, previniendo justamente un posible hecho represivo? Sí, eh, bueno, eso estamos charlando porque porque también ayer alguien nos nos llegó con que con que la sociedad rural de Quel contrató una fuerza de choque para, para de algún modo proteger nuestro acampe. Eh, bueno, más que nada vamos a estar muy atentos con los conas, que son los wenchus, que los hombres que que van a estar a cargo de la seguridad de, de toda la gente. Vamos a estar muy atentos entre nosotros. Eh, teniendo en cuenta que, que todas las comunidades que vienen Fueron invitadas por nosotros Así que de algún modo a la gente la vamos a conocer Y aquellos que no conozcamos Que nos resulte como ¿Quién es esta persona que no está teniendo ningún tipo de, de actitud eh, Digamos eh, Empática Sino que por ahí estará exclusivamente mirando Bueno, veremos cómo le preguntamos quién es De dónde viene eh, Confiamos también Que aunque algunos por ahí no les parezca, confiamos también en las fuerzas, ¿no? Confiamos en la fuerza de la tierra, confiamos en, en los ñiel, los Neu, como le decimos nosotros, para estar protegidos y que más allá de que haya esa intención eh, de represión, eh, finalmente no suceda nada. De todos modos, después de la después de nuestra detención junto con Elena Ruiz Cayutur, eh el comisario de la, la comisaría primera de acá, es que él, llamó a una lamien, a una hermana mapuche, pidiendo disculpas, diciendo que se habían equivocado, que por una contravención no tenían que haber hecho eso, aunque lo hicieron, y eh, quedamos en que, le, que para este acampe ya están todos avisados, que él ya está avisado, que, que están al tanto de que de que nosotros vamos a estar allí, así que Eh, suponemos que teniendo ya de hecho les vamos a llevar una nota avisándoles que vamos a estar allí aunque ya se habló por teléfono como de algún modo resguardar ya nuestra seguridad y que se si apareciera eh, alguna fuerza de choque alguna intención de represión eh, la policía ya estaba avisada y ya nosotros estábamos autorizados por ellos eh, es también todo un mensaje para nosotros porque nunca pensamos que esto iba a llegar a este teléfono Eh, de todos modos nos parece muy interesante Y por eso agradezco la comunicación con ustedes Pidiéndoles todo el apoyo A todos nuestros la Mien, Nuestros hermanos originarios de allí De Jujuy A, a los Coyas, a los Aymara, a los Quechua A, Japa, a, Guaraní, a, a toda la gente que, que yo he tenido posibilidad alguna vez de, de participar en una reunión Hace un par de años atrás Y, y sé del compromiso que tienen Con la tierra, con, con la raza Con la cultura eh, Para estén al tanto de lo que nos sucede, para que se puedan pronunciar, para que en algún momento quisiera, ojalá, se pudiera dar un encuentro más más eh, federal, por decirlo de algún modo, un encuentro en donde podamos charlar de los diferentes pueblos originarios que componen lo que hoy es Argentina, de cuál es nuestra situación, y de cómo constantemente eh, sigue imperando la ley del colonialismo, eh, la ley de, de la conquista del desierto, en nuestro caso acá, que fue... El, el hecho histórico que marcó un antes y un después para nuestro pueblo y que y que volviendo a la pregunta que me hizo usted tiene que ver con lo mismo, o sea con la represión con corrernos de donde estamos cuando en realidad lamentablemente no le están defendiendo a la tierra ni siquiera un argentino eso le están defendiendo la tierra a un italiano que tiene más de un millón seiscientas mil hectáreas en toda la Patagonia o sea que es el dueño de la Patagonia en donde se lleva todo, no queda ninguna regalía acá, los, los leones, la, la gente que trabaja allí en la estancia ganan sueldos miserables, no tienen ni a, ni a, a tener un gremio, a reclamar, muchos trabajan en negro, entonces es como... Empecemos a abrir los ojos y hacernos cargo realmente de quién es quién y de por qué defendemos el territorio y de por qué necesitamos vivir en el territorio. Para ser mapuche necesitamos la conexión con fuerzas. Es como si ustedes tuvieran que romper el asfalto para hacer la fiesta de la Pachamama y entregarla allí a la tierra. Es algo impensable, me imagino. Claro, totalmente. Eh, Soraya, para cerrar, eh, ¿podrías repetir a la audiencia... Eh, ...día y horario del festival y del juicio de extradición... ...así, está atenta eso... ...claro, el, el festival empieza mañana a las 2 de la tarde... ...con una campe frente a la unidad 14... ...el penal en donde está ingresado nuestro lonco Facundo Jones -Wala. va ...allí vamos a estar todo a la tarde... ...con artistas invitados de diferentes rubros... ...y de diferentes lugares... ...vamos a mostrar algunos videos... ...algunos momentos de audiencias en donde ha estado nuestro lonco... Y, ...y en la mañana del miércoles, bien, bien temprano... ...vamos a comenzar con un huichachipán, decimos, le llamamos... ...que es con una pequeña ceremonia para saludar a las falsas... ...para saludar a los loncos antiguos... ...aquellos que se han ido hace mucho y también los que se han ido hace poco... ...que nos han dejado de algún modo el mandato de, de continuar... Con, ...con la defensa del territorio y de las formas eh, que conviven en ella... Y luego a las 10 de la mañana ya es la audiencia eh, que no sabemos hasta qué hora se va a extender y bueno esperando esperando que las fuerzas y y los buenos pensamientos el comova aquíán como como lo decimos algunos no, pues, nos acompañe para que esto salga bien porque sale porque si esto sale bien no sale bien solo para el pueblo papuche no es solo beneficioso para lonco, sino que sale bien para todos los pueblos originarios porque esto está generando está de algún modo está generando un precedente no de, de cuál es la política que está teniendo el gobierno argentino con respecto a, a al pueblo mapuche, pero también al resto de los pueblos originarios de lo que hoy es Argentina. Así es. Soraya, te agradecemos la comunicación y bueno, y eh, seguramente compañeros de la RNMA de, de Por Aquellos Lares van a estar eh, participando y colaborando con, con las actividades. Y mandamos mucha bueno. fuerza desde aquí, desde Jujuy. Así es. Bueno, bueno rumén bueno, y café callal hasta que nos volvamos a encontrar muchas gracias muchas gracias bien ahí pasaba Sorayagui guitar eh, que una de las detenidas eh, la semana pasada por hacer una pegatina difundiendo la lucha por la libertad de Joná walla y también nos contaba cuál es la situación eh, de represión. De, de represión y de persecución política Que se vive en Esquel, en Chubut eh, Por la posible También extradición a Chile eh, De Facundo Jonas White. Así es, ¿te parece que vamos A escuchar un poco de música? palchito por favor, a ver ¿Qué nos tenés preparado para hoy? Mirando mis sentidos Fulminante sobre mí Soy yo el grito descarnado De su furia calcha aquí Donde muere la respuesta Donde muere el amor Soy yo el grito de un poeta Diciendo a viva voz Dame luz, dame respuestas Billa eterna sobre mí Tanta cultura olvidada Reprime sobre mí El redando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Radio La Neta. Son maratona. Son maratona. La caterra. La red. La caterra. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El redando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. WWW.RNMA punto org punto 10 y 36 continuamos con el la enredando las mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo Aquí, Kukul, eh Seba, te veo muy contento, ¿y qué pasó? ¿Qué está pasando por ahí? Totalmente contento, es más, si le podía, si se pudiese ver la cara de Pancho con una sonrisa literalmente de oreja a oreja, como el guasón. Como Uy. el guasón, así eh, aunque no tan tétrico, Pancho Pancho <risa> tiene cara de bueno. <risa> este, no, eh, por fin pudimos después de un montón de tiempo eh comprar un cable, que no encontrábamos, que, que Pancho, dicho sea de paso, fue a comprar el cable a los lugares donde vendían cosas de tecnología y no lo encontrábamos. Volviendo, caminando, Pancho me dice, ¿y si entramos a comprar cable en, en esta mercería? A, a pregunta por el ¿En cable mercería? en esta mercería. Una mercería, yo le dije, Pancho, va a ser lo mismo que compré el cable en una heladería. El tema es que entramos a la mercería... Y el cable estaba ahí Miramos. La intuición de Pancho Y la, el la originalidad del barrio alto ¿no? comedero Que tiene cables en mercería Así ah, es, <risa> así que la próxima vez que tengamos un problema Vamos a ir a comprar a la heladería <risa> ¿Y entonces? Y entonces logramos por fin la, nuestra Nosotros tenemos Un aparatito, una mini computadora Que se llama Raspberry Con la que transmitimos en GIS ¿No? Un, un, hacemos una transmisión, un streaming directo A través de una página pero para transmitir este programa tenemos que cambiar el tipo de transmisión y eso no lo podíamos hacer porque nos faltaba el cable y por lo tanto no podíamos ver eh, es el cable que conectaba la Raspberry con la computadora y bueno, pudimos comprar el cable hace poquito y a partir de eso pudimos hacer la conexión y ahora estamos transmitiendo a través de la Raspberry y ya vamos a automatizar el proceso cosa de que de que se dé se pueda alternar de, de de las dos tipos de transmisiones Así es y bueno, y les comento a la gente, así que Seba estaba re contento, estaba re chocho y Le empezó a, mono. a darle beso al mono. A darle beso al mono acá y a todos aquí, así que él celebró. Así, así es. Bien, eh, para toda la gente que nos está escuchando Se puede contactar con nosotros a través de la página de la RNMA Nos busca www.rnma.org.ar O si también se puede comunicar con nosotros a través de eh, el Facebook De la red Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos Y ahí estamos con todas las noticias Puedes seguir, republicar, comentar Y también hacernos llegar a alguna data que no estemos llegando desde la red Bien, eh, este... Le decía que tenemos una mañana bastante fría sí. Anoche fue medio extraño ¿No podemos hablar de estas cosas? Sí? Porque vos sabés que el, yo el, estaba el durmiendo El producto nos dice que alarguemos Así que creo que sí Y hacía mucho frío cuando me fui a dormir Se largó la lluvia aquí en Jujuy Después estuvimos dos días anteriores De viento norte este Y mucho sol Y bueno, se puso fresco Yo me fui a dormir Muerto de frío, pero en un momento de la noche este, empecé a sentir muchísimo calor En dos momentos de la noche, de hecho yo me desperté a las 3 y a las 5 de la mañana por el calor Así está es, está nevando eh, Bueno, <ríe> esa fue la boda de nuestro productor Productor, eh, ¿pudiste hacer tu labura? Por supuesto, por eso me doy el tiempo de hablar Perfecto, Bien. bueno, pasamos entonces la entrevista Estamos en contacto con Alan Rocha no es así Alan, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, lo estoy escuchando perfecto. Buenos días, Alan. Eh, ¿Nos podrías comentar cuál es la situación en cuanto al, eh, al procesamiento también de, de amigos y familiares de Pablo Vera? Sí, ahora le, les comento, más o menos, esto es igual una situación que ya se remonta a más de dos años, que uh -huh. viene por la lucha en el marco del asesinato policial de Pablo, que si quieren así muy chiquitito les cuento. Sí, sí. Pablo favor. era un, un chico de 24 años que salió un día ...del boliche, y pagó el precio de ser un pibe de los barrios populares... ...de ser un pibe que que los medios estigmatizan, que la policía... ...formar parte de ese sector al cual la policía siempre digamos ejerce una violencia sistemática... ...y ese día Pablo salió del boliche, cerca de las 7 menos 5 de la mañana... ...un policía que se llamaba Jorge Villegas, actuando como policía... ...le da la voz de alto, Pablo comienza a correr... Escapa, estamos acostumbrados a la violencia que ejerce la policía Jorge Villegas lo persigue y lo fusila por la nuca Disparándole con su arma reglamentaria que era una 9 milímetros Digamos, los peritajes comprobaron que la ala entra por la nuca a 2,5 centímetros O sea, básicamente un fusilamiento de, de un funcionario del aparato represivo Contra un pibe de los sectores populares solamente por ser de los sectores populares Por habitar un lugar a los cuales realmente estos pibes se le niega y por el hecho de que el aparato represivo funciona así en Jorge Villegas y en cualquier otro funcionario policial que esté ahí. Bueno, esta causa se, se va peleando con mucho, mucho aguante, mucha organización y mucha lucha de la familia y de los amigos, y en el marco de, de ese conflicto, digamos, en el cual la familia pide justicia por Pablo, se, se produce una organización, la verdad que muy valorable acá en Río Negro porque no han habido muchos casos de, de asesinatos policiales que hayan sido laburados de esa forma y con tanta persistencia y fuerza por parte de la familia y de los amigos, o sea que es como un reconocimiento enorme para ellos. Pero bueno, ahora están pagando lo que es, es la política de criminalización y judicialización que tiene el Poder Judicial. Eh, lo que pasó concretamente ahora en estos últimos días es que Maximiliano Camarda, que es un juez de la provincia del Poder Judicial Provincial tomó en el mismo día dos decisiones que claramente apuntan a la impunidad de la policía y por otro lado a la criminalización de la protesta por un lado confirma el procesamiento de más de ocho compañeros y compañeras, la mayoría de los cuales eran referentes de las movilizaciones quienes organizaron eh, la mayoría de, de los reclamos por justicia y ahí tenemos eh, a la comunidad de Pablo Vera a dos hermanos de Pablo ...a varios de sus amigos y, y afectos más más allegados. Eh, bueno, él los, los condena, bah, todavía no los condena, sino que los procesa... ...por una manifestación y unos conflictos que se dieron en el Poder Judicial... ...el 28 de noviembre, a unos meses del asesinato de Pablo... ...en el cual, ante la indiferencia de la justicia y la libertad que se le da a Villegas... ...la familia se manifiesta espontáneamente en el Poder Judicial... Y a, cuando se retira, después de la manifestación, a unas tres cuadras, la policía los detiene a más de 27 de ellos, deteniéndolos a varios por más de 72 horas, lo cual es ilegal porque no tuvieron una indagatoria, y además los tortura dentro de la comisaría. Bueno, por los conflictos que ocurrieron ese día, más de ocho de estos compañeros y compañeras son hoy procesados eh, por las figuras generalmente legales que se utilizan para la criminación, que son resistencia a la autoridad, disturbio en la vía pública y ese tipo de de digamos, caretas legales que utilizan para criminalizar a quienes protestan. Bueno, esa fue una de las decisiones que tomó el este juez Maximiliano Camarda. En paralelo, el mismo día, digamos lo cual es muy gráfico, él archiva una causa que nosotros iniciamos este día contra más de 13 policías y funcionarios judiciales por torturas que ocurrieron en la comisaría número 21. Digamos, y esto es algo muy gráfico porque, por un lado, se le está dando a todos esos policías y funcionarios judiciales, que no sé, esto es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, el aparato represivo son los milicos con, los, con las pistolas y las torturas en la calle y en las comisarías, pero también son quienes habilitan esas torturas, digamos son los jueces de traje que después van a dar conferencias, que después dan clases en la universidad, digamos ellos tienen las manos manchadas de sangre de estos pibes de barrio porque son los que habilitan, y garantizan el marco de impunidad con lo cual la policía trabaja y nosotros ahí entendemos que el aparato repetitivo es una unidad orgánica, digamos es algo indisociable la policía del poder judicial y bueno, ahí Emiliano si Camarda con las decisiones que toma es muy muy gráfico y, y nos obliga a nosotros a, a rearmar el grupo a salir a luchar de nuevo por estos dos heces que nosotros consideramos fundamentales, primero eh, no podemos dejar pasar las torturas que realiza sistemáticamente el aparato represivo y por otro lado tenemos que defendernos nosotros como organizaciones populares de la criminalización y la judicialización con la cual actúa el Poder Judicial en definitiva del Estado para tratar de desarmarnos, de desorganizarnos porque tenemos que defender una victoria grande que fue la perpetua al policía Villegas en su función policial, digamos, eso fue algo un antecedente muy bueno acá en la provincia y bueno, nosotros nos decidimos a organizarnos para defender eso y después para defender a quienes a quienes no se negaron o a quienes se negaron a, a dejar caer el nombre de Pablo y resistieron todas estas estas torturas, estos abusos, esta indiferencia la estigmatización de los medios, eh, la violencia policial y todas las otras cosas con las que sabemos que opera realmente y día a día este sistema en contra de los pibes de barrio Alan, y en relación a este contexto pro, pro, eh, provincial que haces eh, sobre la represión y el aparato represivo en Río Negro, últimamente en los casos eh, de Solano, en Choel-Choel, y la, a raíz también del policía muerto en Mariloche, ¿cómo es lo, el, el ambiente que se vive en cuanto a la complicidad del Estado, claramente, como vos me, eh, mencionás, eh, con la policía? Bien, hoy en día justo la, la policía renarina viene en un estado de descomposición muy grande. El caso de Muñoz, que para uh -huh. quien no sepa de la audiencia es un policía que fue desaparecido, torturado y después asesinado por propios compañeros de su misma comisaría en Bariloche, eh, demuestra como un grado de, de descomposición de internas y de pujas de poder que se están dando al interior de la policía rionegrina. Uh -huh. Y nosotros ahí hacemos como un par de, de notas a tener en cuenta, ya, muchas veces el discurso que nos imponen los medios nos lleva a decir, bueno, son dos o tres policías es una cúpula como mucho media corrupta que está involucrada en la trata de personas o en el narcotráfico y nosotros salimos a decir, no, esa es la forma en que opera la policía eh, en un montón de lugares en un montón de provincias y opera así porque es parte de la institución digamos nosotros salimos a decir, no es solamente uno o dos que podamos señalar sino que las prácticas que se, que se desnudaron con el asesinato y la desaparición y después posterior aparición también como necesidad política del cuerpo de Muñoz, son prácticas que la policía cotidianamente tiene, digamos. En el marco del caso de Muñoz, primero la desaparición, digamos. Nosotros tenemos más la desaparición y el asesinato. Tenemos decenas de pibes desaparecidos por la policía y tenemos más de 4.700 pibes asesinados por la policía desde la vuelta de la democracia. O sea, el caso de Muñoz eh, es parte de la práctica de la policía. Después, los allanamientos ilegales que se dan o las detenciones ilegales que se dan en la calle, que también se produjeron en el caso de Muñoz, también es algo sistemático, los pibes de barrio muchas veces sus casas son allanadas o con órdenes judiciales firmadas por jueces pero con liviandad, que entregan a Mansalva eh, órdenes judiciales si están en los barrios, cosa que no hacen capaz para las zonas céntricas, o después directamente allanamientos ilegales que no tienen ningún marco de legalidad pero que ocurren y suceden día a día y por el avasallamiento propio del Poder Judicial nunca se denuncian y cuando se denuncian nunca terminan en buen puerto. O sea que el caso de Muñoz lo que representa, ya, nosotros hoy salimos a, a discutirlo porque está está bueno poner en el centro de la escena Bien. pública qué es la policía, qué hace la policía, pero sí salimos a tomar este detalle digamos muy importante en cuenta que es decir, bueno, no es algo que empieza a pasar ahora, no es algo que sale a la luz ahora, sino es algo que viene pasando ahora hace mucho sistemáticamente y que es parte propia de la institución, no es una o dos cometerías, sino que las torturas y la cantidad de casos eh, de asesinatos policiales es enormemente alta, lamentablemente alta, y bueno, decimos, bueno, esto implica que la policía funciona así, no nos vayamos con las respuestas fáciles de decir, esto alcanza con un cambio de, de cúpula o con un cambio de un par de movimientos ahí adentro, que no es así, digamos, lo, las personas que estuvieron involucradas en el caso de Daniel Solano, también es, muchos de esos policías se han involucrado en el asesinato de Muñoz. Y después, otro eje de que nosotros consideramos muy importante también a salir a discutir, es que el gobierno, que es el gobierno provincial acá del gobernador Beretil que se llama Juntos Somos Río Negro, del partido provincial que él tiene, sale a discutir esta idea, que también en su momento tuvo el kirchnerismo, de la vigilancia de las fuerzas represivas a partir del Estado o una vigilancia medianamente democrática, si se quiere, con participación ciudadana. Y nosotros hablamos a decir, este, los hechos que han sucedido hasta ahora vienen sucediendo porque el Poder Ejecutivo Provincial del color, digamos, más una mezcla provincial, radical y peronista que tiene ahora y los gobiernos también anteriores que han sido algunos directamente peronistas unos pocos y después muchos radicales siempre han sostenido este marco de impunidad de la policía. Hoy tratan de lavarse de la cara con algunos discursos, sacando comunicados diciendo que no van a ceder ante las presiones policiales, desconociendo que ellos mismos primero muchos se han enriquecido a partir de, del funcionamiento turbio que tiene la policía y que además necesitan de la policía y de la represión para sostenerse en el poder. O sea, nosotros también tenemos mucho a discutir con estas salidas fáciles que nos proponen desde el Estado, que es, bueno, una vigilancia con un poquito de participación democrática, con algún que otro que otro foro de participación, y que supuestamente dice que no va a garantizar privilegios para la policía, cuando de hecho Jorge Villegas, que este policía que asesinó a Pablo, tuvo una serie de privilegios enormes, como el hecho de que hoy en día, más allá de que esté condenado a perpetua, su detención actual está en el corte es como la policía de Litz, acá de la provincia de Río Negro, donde él trabajó muchos años. O sea, él no está definido en una en una prisión común, digamos, con aberrantes condiciones humanas, como la sufren la mayoría de los pibes pobres que están en las cárceles, sino que está encerrado en una comisaría con sus propios compañeros de laburo de antes, eh, andando a sus anchas al interior de ese lugar. O sea, decimos, hay algo muy concreto, y este no es el único caso, sino que, Sistemáticamente se repiten estos casos de privilegios policiales dados por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial y obviamente respaldados por la propia institución policial que funciona de forma corpora corporativa y en vinculación con, con los otros poderes. Eh, Alan, eh, eh, volviendo al tema de, de, de la causa, eh, de, dos preguntas en una. una eh, ¿Nos podrías comentar, si es, que, si, si es que estás en conocimiento, de con qué... Eh, argumento pasa a archivo la causa y la segunda si e -esa, e -e ese archivo eh, supone ya un elemento definitorio o hay alguna manera legal de continuar con, con, eh, en fin para realizar un procesamiento sobre eso bien, te cuento lo, primero lo último que es lo más cortito si sí, tenemos un plazo legal que son tres días hábiles desde la notificación con lo cual el día de mañana el martes se nos vence el plazo nosotros claramente vamos a hacer el pedido para que evitar que se archive la causa y además entendemos que no hay ningún argumento legal eh, jurídico y obviamente mucho menos eh, político de suficiente peso como para que se para que esta causa sea archivada igual con el este juez particular maximiliano camarda Eh, tenemos ya una serie lamentable de, de antecedentes donde nos ha archivado causas, digamos, sin fundamento o nos ha rechazado pedido. Tamarda fue quien el 28 de noviembre con nosotros hicimos una presentación de un avias corpus por torturas que estaban sucediendo en la Comisaría 21. Él nos, re, nos lo rechaza de forma casi inmediata diciendo que no se podían constatar lesiones graves. Algo que si nosotros nos vamos a todos los tratados y pactos de derechos humanos a los cuales estamos adheridos constitucionalmente, es totalmente, digamos, irrisorio, digamos. Las torturas no dejan lesiones graves, digamos, eso es algo que cualquier médico que no esté vinculado al aparato policial lo puede decir y lo sabe, digamos, lamentablemente son formas de tortura que tratan de no dejar marcas y que se tienen que constatar por otro lado. En esa instancia Camarda solamente escucha a funcionarios del Poder Constitucional Eh, policial y la verdad teniendo un desarrollo jurídico muy irregular y claramente arbitrario nos niega una vía corpus. Hoy en día vuelve a hacer lo mismo ante un, una causa que tiene que tiene un montón de pruebas que nosotros hemos re, ido recolectando no solo a partir de testimonios, sino algunas pruebas documentales y de distintas índole, él solamente escucha las indagatorias y toma como válidas las indagatorias del cuerpo policial, cuerpo policial que está siendo acusado Con ese argumento nos desestima la causa. También es necesario reconocer que en esta misma causa que él pide interceder, claramente, digamos, ahí hay algo ya que le está buscando generar, ser, digamos, la punta de lanza del Poder Judicial para criminalizarnos y judicializarnos. En esta causa que él pide entrar, él tiene, digamos, que está claramente comprometido junto con otro fiscal. Primero, en el ordenamiento de la... De las detenciones, después, bueno, en esto que decía del habeas corpus que fue negado, porque él tiene, y después en la detención ilegal de 72 horas, lo cual también nosotros le acusamos y ya tenemos una causa judicial que fue también archivada eh, en su contra por una detención ilegal que se da fuera de los marcos regulatorios del Poder Judicial. Ah, o sea, no. eso o menos sería la respuesta a las dos cosas. Claro, sí. sí. Y, yo, sí. Eh, y teniendo en cuenta eso, ¿usted ha eh, iniciado alguna denuncia contra el juez Massimiliano Camarda? Sí, nosotros iniciamos una denuncia hace ya un tiempo que ah. rápidamente fue desestimada y después, eh, cuando fue digamos archivada, nosotros empezamos también una pelea legal para mantenerla viva, que no sea archivada, y en eso estamos todavía, no, no se ha resuelto si se define... Bueno, se resolvió en primera instancia que sí se iba a archivar, pero bueno, vamos a seguir peleando para que no se no se archive. Pero bueno, nosotros la verdad que en algún sentido digamos creemos que lo jurídico es un terreno de disputa que tenemos que dar de lleno, pero también entendemos que el terreno principal es el terreno político. Y ahí vamos a seguir <risa> tratando de ejercer la, la justicia del pueblo si se quiere con las herramientas que tenemos al alcance, digamos, escraches, visibilizaciones, eh, manifestaciones populares en contra de los jueces Y después especialmente tratar de, de generar este vínculo, digamos. Maximiliano Camarda, pues, primero es un juez, o sea que tiene sueldos que superan ampliamente y triplican, cuatriplican el sueldo de cualquier trabajador. Después, además de ser una persona muy bien pagada, digamos, por el labor que tiene de descriminalizar y judicializar, tiene un privilegio social, digamos. Los jueces gozan de un prestigio que se refleja en que, por ejemplo, es profesor universitario de la Universidad nacional del comagua en la cual estamos nosotros acá en general con permanente vínculo y además no sé si los invita a dar charlas cursos posgrados eh, lamentablemente no digamos es un reflejo de de, esta, de este prestigio social el hecho de que él está va a dar un curso de posgrado dentro de poco donde la unidad que se le asigna es la de habeas corpus digamos, básicamente lo que él desestima sin ningún argumento jurídico en la realidad. Pero bueno, se llenan de palabras, se llenan la boca de discursos progresistas y después, en lo concreto, son quienes tienen también las manos manchadas de sangre y de, y son responsables directos de las torturas que, que tienen la mayoría de los pibes que están adentro de las comisarías o, o en las calles. Así que apabulla y además se reproduce, digamos. Sí, claramente. Bien. Bueno, Alan, eh, agradecemos enormemente, la verdad que ha sido eh, eh, muy eh, muy preciso y Y, y nos has dado un panorama de contexto eh, muy, muy, muy interesante, eh, así que la verdad estoy contento con la entrevista, y bueno, este seguramente seguiremos en contacto para ver cómo eh, evoluciona toda esta situación. Bueno, primero nosotros también, como desde la coordinadora, siempre agradecemos a todos los medios comunitarios, alternativos, populares, que están por ahí que nos dan una mano en que, no, que se hacen eco a nosotros y consideramos que son fundamentales para las luchas que llevamos adelante y después bueno también llamar siempre a esto de, de dar la lucha de que la violencia de la policía es lo que sentimos en todos los barrios día a día y que no y que hay que empezar a organizarse y que estas cosas no se superan solos o solas sino que solamente se superan colectivamente y en eso apostamos a que a que se creen se reproduzcan todos los espacios antirrepresivos en base a la unidad y a la lucha Bien, muchísimas gracias Bueno, un saludo muy grande para toda la, la audiencia Y para ahí los compañeros y las compañeras que están en el piso Bien, muchas gracias. Gracias. gracias Bien, ahí pasaba Alan Rocha Que pertenece a la coordinadora 13 Enero de neuquén Que está llevando adelante el caso de Pablo Vera Y también está acompañando a la familia Está en la lucha, ¿no? por este Justamente como él decía Estos pibes que son criminalizados por ser pobres este y bueno, no desde la coordinadora 13 de enero están llevando adelante esta lucha y bueno, desde acá también mandamos un, un saludo y fuerza a los compañeros allá y así es, y una cosa, un dato más, el sábado se hizo la marcha nacional contra el gatillo fácil en Buenos Aires y bueno, en el caso de Pablo Vera es uno de estos casos impunes eh, en el que bueno, estuvo presente en la, en la marcha nacional y bueno, también Eh, comentando un poco el contexto que, que hacía Alan en, en, de Río Negro, en una de las provincias, eh, como él dijo los datos, donde hay mayor cantidad de chicos criminalizados y asesinados y fusilados eh, por la policía y la complicidad estatal y judicial. Así es. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya continuamos con el Enredándolas Mañana aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Un saludo para Javier Mechulán, el productor estrella que va a poner el agua para que continuemos tomando mate ah, así es, debe producir absolutamente todo Así es. Panchito va volando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 .org.ar 6 minutos continuamos con El reenando las mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Este, quiero que me cuentes después Seba, este, alguna este, si ¿sí queda algún capítulo del viaje a la RNMA. Me, dije, eh, me dijeron me dijeron para el encuentro. Sí, totalmente, queda queda este algunos capítulos eh, eh, particularmente un, un una biografía, me parece que va a escribir Javier Antonio Mechulan, Javier Antonio la chiva Mechulan. la primera parte es este cómo sobrevivía un chivo y Ahora viaja en colectivo. Y el y el segundo y el segundo tomo es cómo sobrevivía a las cargadas. <risa> Encima está manejando de nuevo el sábado hicimos el día del niño aquí afuera de la radio y vino en auto. Ya está manejando que el síntoma de que está mejorando y si ve un perro, ¿qué pasa? No pasó. ¿no? No, el el buen ¿no? del día del niño es que se le cruce en chico. Claro, no, pues. no, perro, no La verdad es que menos mal que estacionó a dos cuadras el auto. Che, este, hoy es el día del abogado, me decían. Así es, hoy es el día del abogado y aprovechamos entonces para mandar un saludo a los distintos compañeros y compañeras abogados que que hay que hay un grupo eh, este eh, quizás no sustancial Dentro de, dentro de lo que es el, la comunidad de abogados pero hay un grupo muy importante sí, por la dedicación que, que, que en la, la dedicación que tiene para las distintas causas populares ¿no? así que bueno vaya vaya eh, un gran saludo a los abogados y abogadas que presentan los crímenes de lesa humanidad, a los abogados y abogadas que están también eh, contra las causas de gatillo fácil, eh, en fin Eh, un saludo generalizado a todos esos abogados y abogadas que se, que se la juegan ¿no? y hablando justamente eh, veníamos hablando de represión no que un poco como que sería el elemento eh, central que viene atravesando está enredando hablamos de la represión a la lucha mapuche no con a facundouala eh, hablamos de la, la represión policial también en el caso de gatillo fácil con el tema de pablo vera Y ahora estamos contactados con Horacio Catena, del SUTEF, no eh, del Sindicato de los Docentes, de allá de Tierra del Fuego, y también el hecho por el cual los contactamos es la represión y la judicialización de, de, de la protesta social. Eh, Horacio, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, eh, recuerdo a la audiencia que eh, ya habíamos realizado una entrevista previa a Horacio allá cuando cuando detuvieron a una cantidad importante de dirigentes en tierra del fuego eh, cuando fue todo el momento de los incendios de las carpas etcétera y en ese momento tocamos también un, eh, un hecho previo de judicialización y en este caso de judicialización en particular donde estaba eh, donde uno de los judicializados era en el propio horacio y ahora en base a eso eh, pretenden no solamente el avance de la causa sino también la eh, el corrimiento de Horacio del Sindicato. ¿Nos podrías comentar cómo se da esta situación? ¿Cómo se llega a esta situación? Bueno, un poco como lo has descrito, ¿no? O sea, es una consecución de de armado de causas que, que viene de larga data, viene del 2013 con sentencias que están que se le están pidiendo las nulidades, otras causas que se armó armado este año con todo el proceso de lucha que llevamos ya de, de ocho meses eh, y bueno, ahora sale un primer fallo donde a dos nos eh, intentan quitar la tutela nosotros estamos instancia de apelación y donde se larga una campaña nacional e internacional por la por la no exclusión de la tutela y las no exoneraciones, así que eso seguramente tendrán distintos momentos eh... Y, y veremos hasta dónde llega la la, la embestida del gobierno eh, quiero decir también que no soy el único, hay 16 compañeros más en la misma situación mía que todavía no le han salido la sentencia pero que seguramente próximamente saldrán, pero que además la persecución es en todas las escuelas por ejemplo hoy tenemos el caso de Alejandro Marín un compañero que es vicedirector militante de nuestra organización que que le, le haga eh, el mismo juez... Digo, el juez de Gama Soler, si ustedes lo googlean, Javier de Gama Soler, es el secretario del juez Galeano en la AMIA, que va eh, que va indagatoria ahora el 16 de septiembre, porque está sospechado del cobro de coima eh, en esa causa, en el peor atentado terrorista que hemos tenido en Argentina. Ese es el juez que nos procesa, ese es el juez que nos pide penas, y, y obviamente que el resto del Poder Judicial... No le hace digamos no le hace eh, digamos no no se le opone eh, así que esa situación que tenemos eh, estamos tratando de enfrentar esa situación evidentemente eh, y bueno acá estamos eh, en, la, en la trinchera como corresponde horacio buenos días victoria te saluda eh, de estos meses que, que están digamos en conflictos con los docentes cómo han sido estos 12 meses estos meses perdón eh, y teniendo en cuenta bueno este hecho de criminalización de, de la protesta bueno es una situación donde la docencia ha resistido el paro resisten la asamblea es un una lucha ejemplar que sigue el conjunto de nuestros compañeros nosotros no somos la excepción uh -huh. ni somos distintos al conjunto de la docencia fodina no eh, Vuelvo a repetir, nosotros tenemos, además el caso de Alejandro Marín, que le estaba diciendo recién, tenemos 14 compañeros que han sido denunciados por un puntero político en una escuela de Río Grande. Es decir, tenemos una situación eh, de persecución que intentan doblegar a la docencia, que ha sido uno de los contingentes que hace 10 años, que viene oponiéndose eh, a las distintas políticas provinciales, que van siempre en el mismo sentido. Uh -huh. Horacio, este, ¿cómo se están organizando? ¿Van a hacer algunas actividades para hacerle frente a este avance de la justicia y, bueno, del poder político también? El día jueves estamos en una conferencia nacional en la Cámara de Diputados y a partir de ahí trataremos de coordinar acciones con todas las organizaciones que se dispusieron solidariamente a, a acompañarnos, ¿no? Bien. A partir de ahí veremos. O sea, nosotros, imagínese que estamos en el último confín de la tierra, por lo tanto se nos hace muy difícil poder dirigir desde acá algún tipo de acción más general. Claro. Depositamos nuestra eh, nuestras acciones en las distintas organizaciones de derechos humanos que confluyen en, en distintos lugares, pero que, como reza el dicho, Dios está en todas partes, pero atienden un capital federal, y seguramente que de ahí se podrá coordinar las distintas acciones sociales Nacionales e internacionales por este tema eh, Horacio Respecto de pues Porque bueno, en, en este marco de, de, de criminalización no Se dieron también acciones Como la quema de las carpas eh, ¿Eso Ha tenido algún avance, digo, para mostrar eh, eh, eh, Las dos caras eh, del asunto ¿Eso... No, mire lament Lamentablemente Somos acusados nosotros en esa causa Por eso si usted entra hoy a algunos eh, portales de internet Verán que la situación en de Tierra del Fuego muy delicada okay. Yo le voy a describir dos o tres hechos para que se tenga en cuenta El ex ministro de gobierno, Gastón Díaz Denunció apriete de la policía provincial Y se fue a la casa para cuidar a su familia okay. Porque le habían sustraído un disco rígido de su computadora Y no había sido denunciado de ninguna causa El ministro que teóricamente controla la Policía de Tierra del Fuego. Claro. Hoy, por ejemplo, hay una denuncia en distintos portales donde distintos sectores del Poder Judicial están denunciando posible fraude en una elección clave que es va a definir el Consejo de la Magistratura. Y en el día de ayer le ingresaron a uno de los camaristas más famosos de la provincia, el doctor Lopler, que tiene videocámaras, que tiene una alarma conectada con la policía, ...y que sonó la alarma, fue la policía... ...se fue la policía y volvieron a entrar... ...y se ve filmado por lo menos a dos individuos... ...encajuchados y con guantes blancos... ...recorriendo absolutamente toda la casa... ...digo para que se tengan en cuenta... ...cómo es la situación de, de los mortales comunes... ...del ciudadano de pie y tierra al fuego... claro, claro. Sí, ...nosotros no. hemos sido denunciados... ...de resistencia a la autoridad... ...por habernos... ...se nos, habrá, se nos ocurrió que cuando bajaron los antimotines sin ninguna orden judicial nada, preguntar, si tenían órdenes, nos sacudieron con lo que tenían, prendieron fuego de la campa y somos nosotros los acusados de resistencia a la autoridad y todo lo eh, y todo lo posterior. Por eso es tan grave, ¿no? la situación que vivimos acá. Claro, claro, no no no, es totalmente verdaderamente lo que comentás, eh, muestra eh, un panorama Este, con una impunidad y un, y un grado de represión enorme eh, re respecto a esto eh, ¿qué impacto tendría este pedido de digamos, ¿qué impacto tendría dentro del gremio eh, y qué consecuencias legales tendría en caso de avanzar esta, eh, este pedido de, de, de en fin de, de, de bueno, en quitarte... de vista estatutario no mucho Desde el punto de vista estatutario no es no mucho porque nuestro estatuto contempla este tipo de situaciones oh. podríamos seguir siendo autoridades ahora ah, lo que mira. no deja de lo que no deja de, de ser un problema porque no todos son secretarios general de la organización nosotros tenemos 16 compañeros que son delegados claro. que son docentes de base algunos comisión directiva pero el gran problema no es el secretario general en todo caso es el hasta el más protegido le podría decir desde el punto de vista político Claro. el dolema son el resto de los compañeros claro totalmente totalmente bueno horacio este eh, agradecemos la, la, la entrevista eh, nos para ir cerrando nos podrías eh, comentar podrías eh, recordar a la audiencia eh, día lugar y hora de la conferencia de prensa que van a realizar es el día jueves de eh... No en hora de la tarde, no recuerdo exactamente, en la cámara de diputado en la Sala 2 del Congreso. Perfecto. Bueno, agradecemos la entrevista. A la hora de la tarde, no dice. A las 2 de la tarde. Perfecto. Bueno, agradecemos la entrevista y vamos a estar este seguramente van a estar compañeros de la RNMA allí cubriendo cubriendo ese importante hecho. Bueno, muchas gracias, Hasta luego. Perfecto. Ahí pasaba Horacio Catena de SUTEF el sindicato unificado de docentes fueguinos eh, quien nos comentaba bueno la situación de, de represión también, eh, volviendo al tema que, que atraviesa este enredando y se va eh, se, se los está procesando se le está sacando los, los fueros eh, como dirigentes gremiales y esta es la situación que también eh, comentaba Horacio de, de, de conflicto de persecución y sumamente donde están todos los Derechos de los trabajadores vulnerados En la situación en, en la provincia de Tierra del Fuego Y bueno, también comentando en, en Santa Cruz También los docentes están con una fuerte Resistencia a todas estas políticas Que, que, que atraviesan Y que forman parte de, de, de estos gobiernos ¿no? Es eh, Es creo eh, Digamos de, de una coincidencia Que no es para nada casual el hecho de que las tres entrevistas que pasamos se repitió la misma figura, ¿no? Resistencia a la autoridad. Eh, el pretexto y el elemento para judicializar a esa protesta social fue resistencia a la autoridad. Eh, verdaderamente lo que muestra un verdadero modus operandi de las fuerzas represivas respecto de las legítimas protestas populares, ¿no? Otra coincidencia es que todas son provincias del sur. Así es. Nos damos cuenta hace rato que de los temas que hoy est estamos tocando, son todas, eh, se ubican en el sur de nuestro país. Un modus operandi patagónico. ¿Será por eso el frío que siento ahora o no? ¿No? ¿También? No, eso es porque bueno. te sacaste la campaña. Sí, vas a ver que, eh, volviendo a los saludos, eh, el sábado fue el día de los trabajadores de radio, así que mandamos un saludo a todos los trabajadores que hacen posible este bueno salir al aire qué sé yo a Javier mechuulán también lo quiero saludar nuestros compañeros y compañeros nuestros compañeros y compañeras de a la remrmea así es así es bien eh, vamos a escuchar un poco de música y encontramos con el enredando vamos Monólogo, número... No, no, no, ¡Dos ¡Oh, mil dos! ¡Sí! La semana pasada... ...caminaba por Córdoba a la altura de Chipacha... ...y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo había desorientado como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo...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 de medios alternativos encontranos en www.rmma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país El redando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiario de 10 a 12 horas. Radio La Negra. Sumba la turba. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. WWW.RNMA .org.ar Un puesto ser un pequeño solar No sé yo te he escuchado Así es Eh, vos sabés que me dijeron David eh, yo no sí. soy muy muy eh, muy eh, conocedor de toda la parte técnica pero una vez me dijeron que si vos no apretás el botoncito ese para de off on del micrófono no sale micrófono estoy apagado. hablando un montón de tiempo encima y no salió nada, vos sabés que Javier estaba jugando aquí con el micrófono, creo que lo apagó eh, puede ser para que no sigas hablando siempre me eso? quiere, claro, me quiere se queda da mal el otro día che, vos sabés con la foto esta que estuvo circulando en la RNMA que algunos ¿Estás denunciando compañeros denunciando persecución. Así que el otro día me sacaron una foto eh, acostado, eh, me estaba riendo y me y dijeron que estaba durmiendo. Eh, te estabas durmiendo. No, se si te ven bien la foto, se ve que me estoy riendo. Eh, bien, vamos a otro <risa> tema. Eh, estábamos eh, bueno, se cumple Eh, se cumplen ahora tres años se cumplieron hace poquito tres años de ese acuerdo secreto no que firmaron chevron e pf un acuerdo que recordemos eh, eh, se pintaba digamos como, como, como una gran entrada de capitales al país eh, también producto producto de ese acuerdo fue eh, Se, se lo veía como una suerte de reactivación económica de la zona y cuando asume el macrismo el macrismo denuncia pero eh, eh, muy eh, denuncia de manera muy fuerte a este acuerdo como uno de los elementos que demostraban la corrupción en el kirchnerismo etcétera etcétera etc eh, y al me parece que no pasaron dos días... que... Eh, luego de leer los términos del acuerdo... en eh, los mismos funcionarios macristas... que habían denunciado el acuerdo... después... Eh, salen a decir que se mantiene y que se mantiene secreto, ¿no? Entonces... todo este galimatías que se arma... respecto de la llegada de capitales... de la reactivación de la zona... Eh, sigue siendo para la población una enorme incógnita no así que bueno estamos comunicados con Martín Álvarez no no es así que nos va a comentar desde allá desde aquellos de aquellos pagos nos va a comentar cuáles son las instancias no y cuál es eh, eh, la actualidad luego de estos tres años de acuerdo entre Chevron e ipf Martín nos estás escuchando Hola, sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está cómo están? Bien. Che, este... ¿Cómo estás? Nosotros bien. Eh... ¿Nos podrías comentar eh, cuál es, eh... ¿Cómo se llega, digamos, a... a, a este... Eh, a, a esta situación y, y las distintas... Eh, los distintos impactos, digamos, que puede llegar a tener este acuerdo, del cual tampoco conocemos, ¿no? Sí, eh como lo decías, es eh, el acuerdo ya lleva tres años, eh, y se lleva a eso producto de una decisión política concreta que es de desarrollar eh, lo que tiene que ver con los hidrocarburos no convencionales. ¿no? Eh, a partir de eh, todo eh, un, una problemática concreta que tiene que ver con una matriz energética dependiente de los hidrocarburos, recordemos que Argentina tiene un 90% de su matriz energética Eh, ...basada en hidrocarburos... ...un 50% es gasífera... Eh, ...en el sentido digamos... ...tenemos que aclarar que... ...el 50% de la matriz energética gasífera... Eh, ...mucha... ...o el 40% de ese gas... ...se utiliza para... Ener ...crear eh, energía eléctrica... no ...se utiliza para alimentar las termoeléctricas... ...que terminan dando... ...digamos eh, eh, esa, esa... ...o alimentando esa demanda... ...y ese crecimiento exponencial... ...que se dio en los últimos años... De demanda eléctrica eh, esto en el mercado digamos, también en una política de desarrollo energético donde toda la, eh, la, la, la producción de energía eléctrica no se ha desarrollado es decir, si uno ve medianamente cómo va eh, el camino de, de, de la producción eléctrica eh, hemos desarrollado solamente las termoeléctricas para poder eh, ir medianamente tapando los baches que se generado Eh, en ese sentido digamos eh, el, el gobierno digamos pasado el gobierno eh, sobre todo el gobierno de que el gobierno de criina fernnández quichna comienza a tener ciertas problemáticas eh, sobre todo para poder incorporar eh, la demanda de la cifra eh, con buques digamos empezó a, a traer el, el, el gas de afuera eh, eso generó digamos que hayan años donde el eh, tengan eh, un despasaje de la balanza comercial, eh, estamos hablando de eh, 12.000 millones de dólares eh, anuales eh, en traer estos buques gasíferos. En ese sentido, digamos lo que se buscó desde, desde el, el gobierno es tratar de revertir un poco digamos eh, esa, esa balanza eh, comercial eh, desequilibrada que le generaba la incorporación de gas al país. Lo que eh, podemos ver, digamos, que las políticas, en ese sentido, más que eh, tratar de generar una soberanía energética, tratar de generar una matriz, digamos, eh, energética que, que, que tome a la energía como un punto de, de, de un derecho básico hacia la población, encontramos, digamos, con un proyecto de una nueva reedición, digamos, del neoliberalismo Eh, energético donde las transnacionales las multinacionales tienen un peso político eh, eh, eh, muy importante y ahí entra el acuerdo Chevron y YPF, digamos el acuerdo Chevron y YPF, esto que decías vos, que es un acuerdo secreto, pero que pudimos conocer parte de ese acuerdo eh, a partir de, eh, como son eh, un acuerdo de hecho entre empresas privadas digamos, recordemos que el kirchnerismo solamente es propio a resto del 51% de las acciones Y esto no es menor, digamos. ¿Por qué no es menor? Porque esto de mantener, digamos, ¿por qué el kirchnerismo en nombre de ese desarrollo nacional y popular no es propio el 100% de la, de la de la empresa y de la compañía? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Lo que realmente se da es que eh, la tendencia mundial de los desarrollos más corporativos eh, ha hecho que las empresas de capital mixto sean, digamos, la co-garantía para poder invertir y desarrollar estos emprendimientos eh, de extractivismo energético eh, básicamente a través de la Cámara de Valores de, de Nueva York nos enteramos cuáles eran algunos de esos condiciones que, que habían eh, firmado en ese acuerdo eh, extensión de 10 años más de las concesiones eh, cuentas eh, offshore eh, creación de empresas en paraísos fiscales digamos eh, regulación de, de, de, de ante eh, inconvenientes o problemas entre las compañías eh, quien el arbitraje va a ser a través de la cámara de comercio eh, de París eh, una cámara de comercio que es como el chiadi que son, son juzgados de las corporaciones básicamente donde un Estado jamás ganaría absolutamente nada. Eh, y así fuimos viendo que cada una de las condiciones, por ejemplo, en caso de que se rompa el acuerdo eh, por algún inconveniente, Chevron seguiría cobrando hasta cumplir, hasta el sería el 2048, el 50% de lo que salga de ese proyecto. Una especie de lucro a... cesante, digamos. Tal cual, tal cual sí sí sí la, las condiciones son eh, garantías plenas de eh, pri, primero digamos de, de, de, de ganancia y de rentabilidad y garantías plenas de impunidad en materia ambiental y social no eh, eso eh, digamos que, que se hizo con chevron porque chevron es la punta de lanza y por eso es el hito es quien logra digamos como ser el vocero de las de, la, de las multinacionales y logra Eh, ...generar esta, este, esta regla de juego. A de, digamos, a posteriori Chevron vinieron todas. Sí. No en en una, explo, en una explotación masiva. La explotación masiva se hizo solamente digamos en Loma Campana... ...y en algunos otros desarrollos Thai. Pero ya eh, nuestra cuenca, digamos que la cuenca neopina... ...en nuestra provincia, está loteada. Digamos, ya ExxonMobil, que es la norteamericana está en la zona, eh, Total, que es la francesa, está en la zona, Gazprom, que es la rusa, está en la zona, Winterzahl, que es la alemana, está en la zona, digamos ya todas, cada una de ellas eh, ha ido eh, agarrando digamos eh, eh, concesiones de eh, esto Realmente eh, es un loteo eh, hacia las multinacionales para la extracción de nuestros recursos. Por eso eh, alertamos y decimos, estamos no solamente ante la posibilidad de un nuevo eh, saqueo de recursos, sino también ante una explotación de, de, de energía que se va a hacer de manera extrema y que realmente va a tener un impacto donde algunas zonas pueden llegar a ser irreversibles. ¿Por qué decimos esto? Porque en el único lugar donde se ha desarrollado masivamente el fracking que es en, en Estados Unidos, hemos visto que las consecuencias Eh, ...económicas, sociales... ...culturales, ambientales... ...han sido eh, terribles... ...y en algunas zonas irreversibles... ...por eso se está prohibiendo el fracking... ...en muchos de los estados norteamericanos... ...y por esto el fracking... ...estuvo como en, en punto de discusión... ...en el marco del proceso electoral... ...norteamericano... ...donde antes vos tenías a Hillary Clinton... ...que era la dama del fracking... ...que quería exportar... digamos eh, ...la técnica del fracking por el país... ...ahora diciendo... bueno voy a respetar lo que cada pueblo diga eh, y si no quieren el fracking y lo quieren prohibir eh, está está está bien nosotros vamos a respetar obviamente que es una promesa como la pobreza cero de macri en, en elecciones no seguramente eh, cuando pase ese proceso ya eh, nuevamente volver a ser la dama del fracking Martín buenos días Victoria te saluda te eh... Martín, en esta contextualización y en, y en esta salvedad que vos haces en, ser, en cuanto al fracking, ¿cuáles han sido las consecuencias visibles también en este loteo que, que comentás eh, de contaminación y, bueno, vinculada al fracking? Mirá, las consecuencias son, son muy difíciles. Sí. Eh, nosotros te podemos plantear las consecuencias eh, que sea que, que uno ve, digamos, sí. en, en, en cuanto a a lo, a lo poco que ha comenzado. ¿Por qué digo difícil? Por un lado... Eh, un, la explotación en, en no convencional Es masiva Solamente está llevada adelante en un, en un área concreta Que es Loma Campana Que se hicieron en dos años 470 pozos Año y medio, ponele eh, Eso es, es, es digamos, la, la masiva Después, por el otro lado Están los desarrollos Tait Donde vos tenés la ciudad de Agen Que es una ciudad netamente frutícola Que es la, la donde se hace la fiesta nacional De la pera y la Manzana Eh, donde te ves un, un crecimiento también exponencial en cantidad de pozos eh, importante eh, y eso es desarrollo Thai, digamos, a diferencia de Loma Campana que es, eh, eh, la de es que es la diferencia entre Thai y Shale es que el recurso está en roca rocamarde y necesita más fracking y en, en el Thai está en áreas compactas y necesita un poco menos fracking pero mm -hmm. igual se hace fracking ¿no? Eh, Ahora se está llevando adelante un proceso eh, en Río Neuquén, que es acá muy cercano a, a la ciudad de Neuquén capital, que es un área también que antes pertenecía a Petrobras, ahora está eh, Pampa Energía, que es Milín y que YPF, eh, ahí también se va a desarrollar en términos masivos. Consecuencias que vas viendo, y mira hay tantos ambientales, porque el, el, lo que se necesita como infraestructura es eh, exponencialmente mucho más grande que lo que se, eh, se utilizaba en convencional entonces vos hoy tenés eh, circulación de camiones eh, mucha eh, utilización una utilización del, del recurso hídrico eh, muy importante y recordemos que estas son zonas de estrés hídrico eh, en las zonas productivas como estoy hablando por ejemplo de Loma Campana a pesar de tener un río como el Neuquén cerca Eh, Todas las zonas de la meseta son zonas donde se hace transhumancia, donde eh, hay rotación de pasturas, donde eh, se hace la veranada y la invernada, que es decir, que los campesinos llevan de un lado a otro los animales para poder costar, porque es zonas de estrés hídrico. Eh, entonces vos tenés eh, hoy eh, una ciudad, por ejemplo, como Añelo, que es una ciudad campamento donde... Eh, el metro cuadrado eh, de, eh, en ese pueblo que es un pueblo de 7.000 habitantes cuando comenzó a desarrollarse eh, Loma Campana es decir, a desarrollarse este proyecto era de 3.000 este pueblo, digamos, que no tiene croacas que tiene escasos servicios eh, que no tiene hospital eh, que no tiene eh, eh, digamos, eh, digamos donde nadie nace eh, en Añelo porque al no haber hospital tienen que nacer en otros pueblos en ese pueblo, eh, el metro cuadrado sale más caro, digamos, de un terreno, sale más caro que el metro cuadrado en Puerto Madero. Ah, Para que nos demos cuenta, digamos, lo, del impacto que genera eh, esto. Digamos, esto genera un impacto inmediato porque vos tenés... El capitalismo es oferta y demanda. Entonces, si vos tenés una demanda exponencial con ciudades, campamentos, e eh, eh, inmediata eh, se transforma en una burbuja donde nadie puede vivir los maestros de, de anhelo no viven en aelo pero los eh, médicos los, todos los profesionales ¿no? en, en casi anhelo se convirtió en una ciudad invisible por la presión que genera en neuquén pasa exactamente lo mismo y en el 2014 por ejemplo 60 personas eh, diarias era el promedio de eh, registro domicilios digamos esto el registro civil entregó la, la, la, la información y la estadística da que 60 personas por día venían a asentarse a neuquén capital en términos de registro o sea están buscando trabajo en el petróleo básicamente en términos de lectura política eso significa que es una presión muy grande entonces eh, todo lo que son los alquileres se transforman eh, en impagables Eh, los servicios se transforman impagables, los costos de, de, de, de vida eh, cotidiana, en una provincia donde eh, la mayoría o la principal fuente de, de, de mano de obra eh, es el Estado. El Estado en situación de trabajadores, muchos de ellos en, en situación de precariedad, con contratos de diferentes tipos, pero no en planta, digamos. Entonces como que se transforma en términos de impacto, no solamente los impactos ambientales, que son la contaminación del agua, la contaminación de la tierra, el, la pérdida de tierras productivas, la pérdida de tierras productivas eh, está siendo realmente bastante grave. Eh, por ejemplo, en Allen, que vos tenés esta zona de pera y manzana, el tema de eh, tener ese movimiento eh, permanente de, de, de camiones, Eh, de las torres de perforación eh, hace que, eh, que haya un cambio eh, en, en controles, digamos, de plagas que, que, que se venían teniendo de manera sostenida hay una plaga que es un gusano que se llama la carpocapsa que es muy dañino para lo que son las frutas y, y sobre todo la manzana y la pera eh, este, este hay en algunas charlas que ya está dando un aumento en la temperatura de Carpocapsa, producto de las petroleras tienen los los como es, las luces y lo eh, prendida las 24 horas. Están haciendo movimientos y ruidos las 24 horas. Hay vibraciones a través del fracking eh, eh, cuando hacen el proceso de perforación. Por lo tanto, todo lo que eran insectos y todo lo que era un ecosistema, digamos, controlado, que, que, que, que venía estando bien, se altera Y eso hace que vengan otros insectos y, nada, empiezas a tener problemas eh, con la producción frutícola. Claro. No, no, la, la verdad, el escenario que nos comentas es verdaderamente terrible. Eh, Martín, incluso, eh, e incluso eh, te hago una pregunta, incluso yendo más allá de, de eh, digamos, de, de este escenario que no que significa no cambiar la matriz energética, que significa la destrucción eh, eh, del hábitat, la destrucción del entorno, del entorno natural, eh, la destrucción de formas de vida también. Eh, más allá de eso, te hago la pregunta, ¿se vendió a estos, a estos tipos de acuerdos y al fracking como la panacea, digamos, de la entrada de capitales a Argentina y eh, de la satisfacción de las necesidades energéticas nacionales? Eh, incluso dentro de este relato eh, eh, neoliberal de, de eh, los hidrocarburos, Estos, estas dos promesas, ¿se están cumpliendo? No, no. Eh, no se estarían cumpliendo por un montón de cosas. Primero, digamos, porque el camino elegido es un camino complejo. Eh, lo que está haciendo Cambiemos en la actualidad con el tema gasífero, es lo que hizo el kirchnerismo con el tema de combustible y de gasta. Es decir, un traslado de los costos eh, operativos que está, eh, que insume el fracking, digamos, de los costos eh, de, de todo lo que es la curva de aprendizaje eh, y financiar al fracking a, a través del bolsillo del trabajador. Claro. Esto quiere decir que en la cadena de valor el consumidor final va a tener eh, digamos que pagar eh, lo que están haciendo en boca de pozo las multinacionales. Claro. Esa transferencia del bolsillo del trabajador a las, a las multinacionales significó que que comenzó acá Muerta hasta que se fue el kirchnerismo hubo eh, un aumento del 240% en los combustibles, principalmente en nafta. Cuando, digamos, y este aumento se da eh, en el marco de una caída del barril a nivel mundial estrepitosa donde la materia prima que es ese, ese, ese barril eh, bajó en todos lados, por lo tanto los combustibles bajaron en todos lados y Argentina siguió un, eh, eh, un aumento para poder sostener eh, tener ese barril que es el barril el sostén digamos ¿no? el claro. precio interno del barril argentino que está en 67 dólares y medio eh, lo que, es que cambiemos ahora es hacer la misma receta que hizo el kirchnerismo para el gas por lo tanto genera este tarifazo. Porque el kirchnerismo lo hizo de manera paulatina, digamos y con eh, un porcentaje que, que lo fue haciendo digamos eh, de manera progresiva, Cambiemos lo hizo con shock. digamos La torpeza de Cambiemos eso, de es haber generado un tarifazo de un día para el otro, digamos, y, y hacer ese aumento. Pero el camino es el mismo. Claro. Uno más apurado, en otros en dos años, pero el camino era el mismo que los trabajadores paguen digamos, la, la, los costos operativos de esta curva de aprendizaje y de generar mejores condiciones para las inversiones de las multinacionales en ese Así es, bueno, Martín, agradecemos el contacto, eh, nos gustaría seguir charlando, pero ya se nos va acabando el tiempo, ya a las 12 eh, termina el programa, así que bueno, agradecemos y seguramente vamos a estar charlando en otro momento no, ya que gracias a ustedes y eh, les mandamos eh, un saludo desde acá del Sur. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Hola, bien. Ahí pasaba Martín Álvarez de Observatorio Sur que nos comentaba bueno la situación que se vive a tres años del acuerdo de este pacto secreto contra con ipf de Chevron eh, y bueno, ya estamos terminando el programa. La verdad que muy interesante la entrevista. Así es, se Qué acaba la Qué interesante puerta. comentario. Lo estoy reemplazando a ah. nuestro compañero Ángel. O sos productor yo soy uno de los que, ¿Querés eh, que cuenta la audiencia a dónde te fuiste? Eh, me fui a fumar un cigarrillo y me fui porque me di cuenta de que había hecho una pregunta que iba a alargar demasiado en la red Yo que... estoy acostumbrado a cortar ya a los, a los entrevistados y David no me fui para dejarlo con la carga esa a él Así es, che, quiero mandar un saludo a María, a Juana y a Tetito que no están escuchando Y a Vero y a también, este, Ayer fue cumple de Teto, ¿no? Le mandamos un feliz saludo feliz grande, felices 46. Así es, estuvo haciendo la paz también en Salta. 36, perdón, 36 jóvenes años me dijo. El... Muy joven todavía. No se le nota nada digamos, prácticamente. Nada. Así es. Bueno, ya cerrando el programa, los esperamos el próximo lunes acá desde Jujuy y saludamos a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, un saludo a todos los abogados y a los trabajadores de radio y de Sebas se está despidiendo allá desde lejos con un pucho en la mano. Eh, está alzando sus alas para volar así es, este, otro día vamos a pasar el tema que le gusta escuchar la Cevita viendo, estamos viendo un saludo a toda la gente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 rmma.org.ar